Cuando usted ya ha decidido cuál es el sueño supremo que quiere alcanzar en la vida, dejando a un lado todas las demás posibilidades, por atractivas que pudieran ser, y concentrándose solo en ese sueño dorado. ¿Ahora qué? ¿Hay algo en la Biblia que pudiera ayudarle en su esfuerzo por realizar ese sueño? Hoy, aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah destaca varias lecciones que nos da la Palabra de Dios precisamente para eso. Con ustedes, el doctor David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje. Persiga. Alcance su sueño. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos muy agradecidos por su presencia cada día, cuando abrimos juntos las Sagradas Escrituras. Hoy empezamos una nueva lección en la serie que he titulado «Avance. Descubriendo la presencia y propósito de Dios en su mañana». Recuerde que usted puede ordenar el juego de discos compactos con las grabaciones de estos mensajes, así como también la guía de estudio que hemos preparado para ayudarle a continuar estudiando y profundizando más sobre estos temas. Comuníquese con Momento Decisivo para recibir toda la información en cuanto a cómo ordenar estos y otros recursos para ayudarle en su estudio de la Palabra de Dios. Ahora, abramos juntos nuestra Biblia. empecemos con nuestra consideración de la lección persigue alcance su sueño Paddy Kelly se creó rodeado de música. Siendo el décimo hijo de una familia estadounidense que vivía en Irlanda, se unió a la banda de sus hermanos mayores, la familia Kelly, siendo niño. Cuando tenía 15 años, compuso una canción que impulsó a la familia al estrellato y el grupo llegó a ser una sensación global. Con el dinero y la fama vinieron grandes oportunidades, como cantar en estadios atiborrados con 250.000 aficionados que gritaban. Con el tiempo, se fue a vivir a un castillo del siglo XVII. Viajaba en aviones y helicópteros privados. Su familia estaba cerca de él en todas sus empresas y nunca le faltó el cariño de ellos. Sin embargo, algo extraño sucedía. Se sentía vacío, perdido. Mientras más ascendía, más desdichado se sentía. Se hacía a sí mismo una acuciante pregunta. Si todo esto no me hace feliz, entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué existo? A la larga, se retiró a un monasterio en Francia buscando respuestas. Joseph Scholling es uno de los mejores nadadores del mundo. Su cara juvenil y sonrisa amistosa le hacen un favorito de las multitudes, especialmente después de que ganó la primera medalla olímpica de oro en Singapur en el 2016. Es uno dentro de un muy pequeño grupo de personas que respira el aire enrarecido de ser el mejor del mundo. Pero, ¿cómo se siente haber ganado la medalla de oro? De acuerdo a Shulin, hay un sentimiento de vacío. Shulin concede que no sabe cómo responder a la fama y a la presión. Debería tener más tiempo lejos de la piscina, dice. Tuve que cambiar mi marco mental puesto que ya no estaba persiguiendo, me perseguían a mí. Yo no necesitaba hallar ni por qué para lo que estaba haciendo. Como Paddy Kelly y Joseph Schulin, millones de personas están buscando su propósito, el por qué de su existencia. Tal vez usted se halla entre ellos. Su propósito es asunto de significado y motivación. Es propósito que estabiliza su vida. Es la razón detrás de sus acciones y decisiones. Responde a esa acuciante pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué estoy persiguiendo este sueño? Paddy Kelly sabía el qué de su vida, cantar. Joseph Schulin sabía el qué de su vida, nadar. Pero ni uno ni otro podían figurarse el por qué. ¿Era por el aplauso? ¿Era por el dinero? ¿Era por el logro? ¿Realización propia? ¿Orgullo nacional? ¿Alguna vez se ha hallado en un día como ese? ¿Alguna vez... ¿Se halla en un día o en un año preguntándose usted mismo ¿Para qué todo esto? ¿Qué es lo que he logrado en realidad? ¿Qué diferencia en realidad he determinado? Cuando usted haya su propósito Deja de perseguir cosas que nunca le darán satisfacción Más bien, haya el gozo de perseguir los próximos pasos que Dios tiene para usted Lo que aquel cantante y aquel nadador anhelaban Jesús lo tenía Jesús sabía que estaba en la tierra por una razón y seguía, en cada paso, el propósito que Dios había ordenado para él. En Marcos 1.38 les dijo a sus discípulos, «Vamos a los lugares vecinos para que prediquen también ahí, porque para esto he venido». En Juan 12.27 dijo, «Ahora está turbada mi alma, y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado». A esta hora, el apóstol Juan dijo en Primera de Juan tres ocho para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Como ven, al leer estos pasajes de las Escrituras se descubre que Jesús tenía un propósito en la vida y que se sentía compelido a cumplirlo. Usted también puede tener ese sentido de certeza para avanzar hacia su objetivo y puede hacer lo que Jesús hizo. Puede vivir el resto de su vida Sin tener que lamentarse. ¿Cómo descubre uno su porqué? Su jornada empieza entregándole su vida a Dios. Primero, preséntese totalmente a Dios. Manny Pacquiao es uno de los mejores boxeadores profesionales de todos los tiempos. Es el único campeón mundial de la octava división en la historia del boxeo. Y sin embargo, junto con su fama vinieron las apuestas, relaciones sexuales, dinero y fiestas. pero su corazón estaba tan vacante como una arena de boxeo después de que todos se han ido y las luces se han apagado. Él dijo, me sentía vacío, tenía dinero, podía hacer lo que sea que quisiera, pero estaba vacío en el corazón. Una noche, mientras caminaba por un bosque, el boxeador filipino sintió convicción por su estilo de vida. Se arrodilló y clamó a Dios, pidiéndole perdón y ayuda. Más tarde dijo que sintió como si lo iluminara un reflector tan brillante como el sol, pero no pudo levantar la cabeza. Estaba con la cara en el suelo llorando a gritos a Dios. Se sentía como si estuviera derritiéndose. Esa noche, Cristo vino a la vida de Manny Pacquiao. El Señor transformó su corazón y eso fue lo que Él dijo. La vida de Pacquiao cobró un nuevo significado. Empezó a intervenir en el servicio público, Y hoy sirve en el Senado Nacional de las Filipinas. Durante la pandemia del coronavirus, donó cientos de millones de mascarillas a los necesitados, junto con cinco buses para transportar a los trabajadores de salud por todo Manila. Sentía una gran carga, inmensa, por los pobres, que decidió cuidarlos incluso si se moría en el esfuerzo. Les dijo a sus partidarios, «Debemos continuar orando y creyendo en el Señor. Debemos derivar de Él nuestra fuerza y esperanza». Usted no puede hallar su propósito en la vida enfocándose en usted mismo y dejando a Dios fuera del cuadro. Paquiao descubrió eso. La vida no es cuestión de usar a Dios para nuestros propósitos. Es cuestión de que Dios nos use para sus propósitos. Es asunto de que el Señor Jesús le muestre cómo encaja usted en su plan. Jesús tiene toda una vida de propósito guardado para usted y para mí. Tal vez usted esté pensando, «No estoy seguro de que yo quiera estar en el plan de Dios. ¿Qué tal si no me gusta?». <risa> le gustará. Es para eso que usted fue hecho. Si usted no abraza el plan de Dios, se perderá el propósito para el cual Él le creó. La Biblia es muy clara en cuanto a esto. Esto fue lo que Jesús dijo. Jesús dijo en Juan 8.12: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Cuando usted sigue el plan de Dios para su vida, estará andando en la intensidad divina de la luz de Dios. No hay otra fuente de propósito último. Todos los demás propósitos conducen a las tinieblas y a la futilidad. Si con todo usted siente temor de presentarse totalmente a Dios, piensa que Él va a hacer un caos en su vida diciéndole que haga algo que usted no quiere hacer o que vaya a algún lugar que no quiere ir? puedo decirle por testimonio propio que todo lo que jamás he soñado de hacer en mi vida o lo uh, puedo decirle por testimonio propio que todo lo que jamás he soñado hacer en mi vida lo he hallado en el propósito de Dios para mí no puedo imaginarme haciendo alguna otra cosa que lo que he hecho según él me ha conducido tantos de mis sueños se cumplieron más unos cuantos sueños en los cuales jamás había soñado así que El primer paso para perseguir el propósito dado por Dios es presentarse usted mismo totalmente a Dios. Él le ama. Él quiere lo mejor para usted. Puede confiar en Él. Estampe su firma al pie de la página y observe a Dios ¿Cómo? la llena. En segundo lugar, comprenda su singularidad. El segundo paso para descubrir el porqué de su vida es vérselas de frente con el singular usted. Todas y cada una de las personas en este planeta pueden celebrar su singularidad. Porque Dios no creó a dos personas, ni siquiera a los gemelos idénticos, exactamente iguales. Todos tenemos cuerpos diferentes, caras diferentes, diferentes huellas dactilares, diferentes trasfondos, diferentes habilidades y diferentes talentos. No hay nadie exactamente como usted. Solo usted puede tener el plan singular que Dios ha diseñado para usted. Esto es lo que Efesios 2.10 dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La nueva traducción viviente traduce esto de esta manera. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Ahora, haga una pausa y vuelva a leer esto. Usted es la obra maestra de Dios. Antes de que usted naciera... Dios diseñó para usted un conjunto de tareas. Él lo creó a usted para el propósito de Él en su vida y al mismo tiempo Él estaba creando su trabajo, no para nadie más, solo para usted. Así que, por esa razón, tenga mucho cuidado en compararse con otros. Casi siempre habrá alguien que parece tener más destreza o más éxito que usted y no presta atención puede caer en el error de imitar a esa persona incluso sin darse cuenta. Pero usted no es una imitación. Usted es el original, el único usted que Dios jamás hizo. En el seminario estudié homilética con el doctor Hadron Robinson. Era el maestro de homilética en el seminario. Era experto en el púlpito. También tomé muchas clases con Howard Hendricks, que era el mejor comunicador que jamás he oído. Y con certeza, sin percatarme de eso, Cuando preparaba y predicaba mis primeros sermones, me parecía mucho a Haddon Robinson o Howard Hendricks, pero en una imitación muy, muy pobre. No me daba cuenta de que estaba imitándolos, pero un día mi esposa lo notó y me dijo, tú tienes que ser tú mismo, David. Tienes que ser la persona que Dios te hizo ser. No tienes que ser Howard Hendricks ni tienes que ser Haddon Robinson. Tienes que ser el mejor David Jeremiah que puedas ser. Si usted pone sus ojos en otro individuo por el patrón de quien debe ser usted, lo echará todo a perder, porque Dios le hizo a usted especial y luego rompió el molde. Agradezcale por sus puntos fuertes y agradezcale por sus debilidades. Asegúrese de fortalecer sus puntos fuertes y trabajar en sus puntos débiles, sus bendiciones y sus cargas, sus dones y talentos, sus aventuras y sus experiencias. Todo ello es para su uso, para gloria de Dios y Y eso lo hará mejor. Una vez que entienda la singularidad de su persona, estará en buen camino para perseguir el propósito para el que Dios lo creó. Así que, en primer lugar, preséntese por completo a Dios y luego dése cuenta, soy una creación única del Dios Todopoderoso. Dios me hizo a mí y luego rompió el molde. No hay nadie como yo en este planeta Tierra y Dios tiene algo especial para que yo haga. Y luego, en tercer lugar, comprenda su responsabilidad. El siguiente paso al darse cuenta de su singularidad implica acción. La Biblia lo dice de esta manera en Primera de Pedro 4.10. Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En otras palabras, Dios le ha dado un don y con ese don viene una responsabilidad para usar ese don para bendecir a otros. Muchos toman a mal las responsabilidades que les asignan. Pero no deje que el diablo le engañe. Sus responsabilidades, las que vienen de Dios, son bendiciones. Le dan seguridad de su utilidad. Alguien dijo, la responsabilidad es tu respuesta a la capacidad de Dios. En 1 Corintios 12, 7 leemos, A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. En Juan 9, 4 Jesús dijo, Mas es necesario hacer las obras del que me envió. entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Así que, permítase usted mismo cultivar un sentido de responsabilidad por alcanzar a otros y servir al mundo y tome esa decisión antes de que la noche caiga sobre su vida, antes de que sea demasiado tarde. Preséntese usted mismo totalmente a Dios, comprenda su singularidad, dese cuenta de su responsabilidad y entonces persiga el plan de Dios para su vida. Si usted se ha presentado totalmente a Dios, si ha captado el maravilloso hecho de su singularidad y se da cuenta de que tiene una responsabilidad para servir al Señor y a otros, entonces está listo para perseguir el plan de Dios para su vida. Ahora la tarea es perseguir ese plan. Tiene que correr en la dirección en que su propósito lo dirige. Cuando sentí en mi corazón que Dios me estaba llamando a predicar el Evangelio, de inmediato hice una cita con el doctor Robert Gromacki. profesor de Biblia en la universidad en donde estaba. Él se había graduado del Seminario Teológico de Dallas y me ayudó a hacer las conexiones ahí, las cuales seguí a fin de poder recibir la capacitación necesaria para obedecer el llamamiento de Dios. Cuando usted empiece a sentir que Dios le dirige en cierta dirección, no sea apático ni pasivo al respecto, sea activo, haga preguntas, haga visitas, pida consejo, lea, estudie, busque el próximo paso y délo. No espere que Dios interrumpa el programa de televisión con un boletín especial diciéndole lo que debe hacer. David Groves era jefe de policía en Hartford, Wisconsin. Culminando su carrera en la imposición de la ley, al acercarse la jubilación pensaba, pero, ¿qué voy a hacer? Había dedicado toda su vida a la seguridad pública y debido a la naturaleza peligrosa y rigurosa de su trabajo, muchos oficiales de policía se habían jubilado más temprano que otros profesionales. Groves Sentía que todavía tenía muchos años productivos por delante, pero ¿qué debía hacer? Con su esposa empezaron a orar. Sabiendo que Dios los había bendecido a muchos en sus respectivas carreras profesionales, David empezó a preguntarse si su experiencia sería útil como ministro en una iglesia. Como jefe de policía, había aprendido los principios de buena administración, planificación estratégica, Liderazgo de participación, sabiduría, empatía y visión para lograr una misión. Había aprendido a administrar un presupuesto y llevarse bien con facciones divergentes. Así que David empezó a investigar la posibilidad de ser pastor ejecutivo en una iglesia. Estudió descripciones del trabajo para aprender más, y mientras más perseguía el plan de Dios para él, más oportunidades veía. Hoy, Este ex jefe de policía es pastor ejecutivo en una ciudad en su estado. Y será mejor que no exceda la velocidad frente a su santuario. Si no estás muerto, no estás acabado en lo que se trata de servir al Señor, dice. En lo que tiene que ver con hasta dónde van los impulsos de Dios, sería difícil contar todas las veces que hemos visto la mano de Dios en este proceso, vez tras vez. En mi anterior línea de trabajo, llamábamos a estas cosas pistas. Esa es una gran manera de ver esto. En cierto sentido, Dios nos da a todos pistas en cuanto a su propósito y planes para nuestras vidas. Al considerar sus próximos pasos hacia adelante, recuerde, si no está muerto, no está acabado. Siga persiguiendo el plan bueno, aceptable y perfecto de Dios para su vida. Busque indicaciones, note las circunstancias, siga las pistas, tome iniciativa. Observe a su alrededor en este momento. ¿Ve usted alguna pista que Dios esté dejándole para que siga? De nuevo, preséntese totalmente a Dios, comprenda que usted es único, comprenda que tiene una responsabilidad, persigue el plan de Dios para su vida y quinto, obedezca las órdenes de la palabra de Dios. Eso nos lleva al siguiente elemento esencial para perseguir el propósito de Dios para su vida. Usted tiene que obedecer las órdenes de su palabra. La voluntad de Dios para su vida nunca se desvía de la palabra que Él le ha dado en las Escrituras. Usted necesita instrucciones para la jornada, y el manual de instrucciones de Dios es la Biblia. Josué 1.8 lo dice de esta manera, «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo». te saldrá bien. Note la frase, para que guardes y hagas. Es fácil pasar por alto estas palabras como si no fueran importantes. Pero este es uno de los grandes conceptos del Antiguo Testamento. No debemos leer la Biblia simplemente por curiosidad o razones intelectuales. Debemos estudiarla a fin de ponerla en práctica. Debemos leerla a fin de obedecerla. David escribe este principio en el Salmo 1.2. sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Eddie Jones es un escritor popular que tiene una banca de parque bajo un sauce en el patio de su casa, en donde, en sus palabras, va todos los días para recibir órdenes. Incluso en el invierno, cuando el patio Parece más paleta de helado que paraíso. Él abre su Biblia y le pide a Dios un rayo de luz para su día y un rayo de dirección para sus pasos. Dice en su oración, Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y en mi vida, tal como tu voluntad se hace en el cielo. Guíame a donde tú quieres que yo te sirva hoy. Entonces abre su Biblia, dice... Estudio cada versículo de las Escrituras que tengo delante. Busco promesas, busco mandamientos. Estoy alerta por advertencias y alabanza, y oraciones, y palabras de consuelo. Cuando percibo que su voz me habla, susurrando a mi espíritu, presta atención, esto es importante. Subrayo el versículo y lo anoto en mi diario, y medito en su significado para mí ese día. Usted no tiene que ir a sentarse a una banca helada. ni tiene que hacer nada único como eso, pero sí necesita hallar su propio proceso. Conforme persigue el propósito de Dios para su vida, va a haber ocasiones cuando en realidad no sabe qué es lo próximo que debe hacer. Eso me ha sucedido a mí, vez tras vez. Usted se sentirá confuso y a veces desorientado. Y es en esas ocasiones especialmente que usted aprenderá a amar la palabra de Dios. Por eso es tan importante formar el hábito diario de leer, y meditar en la Biblia. No es que usted vaya a hallar un versículo en la Biblia que diga, hoy debe servir como voluntario en el refugio de indigentes. Más bien, es cuestión de andar en comunión con el Señor. Conforme usted lee, estudia y medita y aplica la palabra de Dios cada día, hallará la sabiduría necesaria para toda oportunidad que Dios pone en su lugar. La escritora Anne Graham Lotz describe su estrategia con estas palabras. Simplemente trato de seguir fielmente al Señor paso a paso, día por día. De aquí a diez años simplemente quiero mirar hacia atrás y saber que de la mejor manera he podido, he sido obediente al llamamiento de Dios en mi vida. Tenemos que llegar al lugar en donde entendemos que Dios nos ha dado un manual. Y cuando estamos tratando de perseguir nuestro sueño y no sabemos cuál es el próximo paso que debemos dar, debemos darnos cuenta de que la respuesta a la pregunta ¿qué es lo próximo que debo hacer? está en la Biblia. Si nos absorbemos en ese libro, si simplemente permitimos que ese libro bañe nuestra alma, Dios nos mostrará qué hacer. Nunca le he preguntado a Dios qué es lo próximo que deba hacer sin que me haya dirigido de alguna manera significativa. Luego, permítame añadir otro paso. Sexto, sirva a otros sin egoísmo. Anteriormente ya hablé de su servicio en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, pero su obra para el Señor se extiende más allá de las paredes de su iglesia. El propósito de la iglesia es preparar a los seguidores de Cristo para que lleven a todo el mundo la realidad del Evangelio. Y todos nosotros somos llamados a servir y a proclamar el Evangelio a un mundo perdido y necesitado. Para mí, esto fue un concepto que transformó mi vida. Crecí en el hogar de un pastor, pero... Solo fue en mi juventud que finalmente desarrollé una conciencia bíblica de mi responsabilidad hacia los que no conocen a Jesucristo. Y cuando me figuré eso, eso cambió mi vida. Nunca podemos hallar verdaderamente propósito en la vida sino cuando nos damos cuenta de que estamos bajo órdenes para obedecer la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Marcos 16.15 Y la clave para la gran comisión es el gran mandamiento que nos dice... Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hace unos años, Sam Sorenson le vendió un caballo a una mujer llamada Jennifer, que vivía en Montana. Los dos se mantuvieron en contacto a fin de que Jennifer pudiera mantener a Sam informado sobre cómo le iba al caballo. Sam notó que Jennifer tenía lo que tantas personas quieren. Dinero, tierra, libertad. Podía tener cualquier cosa que quisiera para llevar a cabo sus sueños, pero parecía muy sola. Sam pensó que estaba usando al caballo tratando de llenar un vacío en su vida. Poco después, él se mudó a Fort Worth, Texas, para matricularse en el seminario ahí. Y los dos hablaron por teléfono acerca de la mudanza. Ella tenía algunas preguntas, pero en su mayor parte ella simplemente estaba buscando esperanza, dijo él. Pude preguntarle en cuanto a algunos de sus temores y esperanzas, y entonces le di mi testimonio. Le dije cómo llegué a la fe en Cristo y le conté lo que Jesús había hecho por mí. Perseguir su sueño es algo que usted puede hacer y tiene que ver principalmente con colocarse usted mismo dentro y en el camino específico y claro que Dios preparó y señaló para usted y nadie más. Tal como usted no puede cumplir el camino que Dios señaló para otra persona, solo usted puede cumplir el propósito de Dios para usted. Usted puede confiar en Él en la experiencia de todos los días. La Biblia está repleta de ese mensaje, y en casi todo pasaje de las Sagradas Escrituras, esa es una de las lecciones. Es una lección de esperanza, la esperanza que hay en nuestro Dios y en su Hijo Jesucristo. Volveremos a vernos el día de mañana, a esta misma hora y por esta misma estación. Gracias por sintonizar.